cortaron con sus hermanos el triunfo americano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 Un eufemismo que tipifica el terrorismo de Estado en democracia y por temas de género. Somos un espacio abierto a la participación. Los venezolanos viven mucho mejor de lo que estamos viviendo nosotros ahora, después de los dos años de mi ley, más lo anterior también. Eh, por ejemplo, en Caracas no vi una sola persona en situación de calle Vos caminas por acá, por Córdoba Y ves todos los colchones en el centro y en Buenos Aires también Y en todas las ciudades de gente en situación de calle No vi mendicidad Sí es cierto que la gente es humilde no hay Los salarios son bajos, tienen problemas No es que es una sociedad re próspera Pero están mucho mejor de lo que estaban En, durante la crisis del 2018-2019 por las sanciones de Estados Unidos, es el único país de América Latina que creció un 9% su economía el año pasado y eso se nota, se nota en en la, en en la digamos en el nivel de vida de la gente que a pesar de que es humilde, hay humildad, hay pobreza todavía, pero no hay indigencia y no hay hambre. Ahora, ¿por qué cree que hay 9 millones aproximadamente de venezolanos que han emigrado justamente del país, que han ido a vivir a, a otros países? ¿Y por qué hay tanta gente que está felicitando? ¿Cómo festejando hoy eh, el accionar de Trump para con ese país? Bueno, en primer lugar, lo de los 9 millones lo pongo en duda porque hasta hace un tiempito yo sabía que habían sido 5 millones y que muchos de esos estaban regresando. Eh, es cierto, hubo una crisis muy importante en el 2018 2019. Ahora, en estos últimos años no hubo emigración. Al contrario, hubo gente que volvió. Así que eh, hay gente que está festejando, obviamente. Son venezolanos que no están de acuerdo, forman parte de, lo, de la oposición a Maduro, que siempre la tuvo, también la tuvo Chávez pero no eran los que no fueron los que ganaron las elecciones ni en las del año pasado, del año 2024, ni tampoco las anteriores. Todas las elecciones presidenciales las ganaron Chávez y Maduro y fueron legítimas y por eso hay que defender al gobierno legítimo de Nicolás Maduro y es una Un hecho de inusitada gravedad que otro país venga y secuestre al presidente como lo hizo Estados Unidos de una manera escandalosa. Realmente eso hubiera ameritado, no sé, una declaración de guerra si eso hubiera sido al revés. ¿Qué pasa si va alguien y se mete en la Casa Blanca y secuestra? ...a Donald Trump... ...o secuestra al presidente de Francia... ...o a la presidenta de Italia... ¿Mm? ...nos parece que esa forma de comportarse... ...patotera, creyendo que América Latina... ...es el patio trasero... ...yo lamento que haya gente que esté festejando... ...porque realmente tienen cabeza colonial... ...lo que pasa es que los que festejan... ...son los venezolanos que están en otro lado... ...no, no, hay también algunos argentinos... ...que apoyan a Milley, escúcheme... ...Milley lo está apoyando... ...entonces bueno, pero tienen cabeza colonialista... ...en la época de la colonia, en el año 1810... ...cuando los patriotas luchaban por la primera independencia... También había criollos que apoyaban al rey o al virrey, eso hay siempre, pero creo que los pueblos tenemos que apoyar al gobierno y al pueblo venezolano y al gobierno bolivariano. El gobierno de Milei. Bueno, hoy estuvimos de movilización, no solo fue los miércoles de los jubilados, sino también de todo el movimiento popular contra la reforma laboral, que a los jubilados ya no nos llega aparentemente, pero en realidad nos toca a todos porque va a tener incidencia directa en las próximas jubilaciones y en la masa de dinero para pagar las este, las jubilaciones actuales porque Miley y compañía se han robado prácticamente la mitad ya si no es más De, de la plata que había cuando este ganó el gobierno 76.000 millones de dólares, 76.000, no 76, ojo, ¿eh? Entonces, ese dinero más allá de todas las los eh, ajustes que están haciendo en concreto este al no implementar todo lo que tienen que eh, hacer toda la, eh, los programas los van sacando a nosotros jubilados nos han sacado todo prácticamente ahora hasta el derecho a internación lo tenemos liquidado pero no para los activos es gravísimo es gravísimo porque van a tener la posibilidad de saber cuándo entran pero no van a saber cuándo salen 14 horas tranquilamente van a trabajar eso es volver atrás muchísimos años en la época de Stroessner en el Paraguay Era común trabajar 12, 14 horas, y más también. Pero allá también hubo movilizaciones y un gran triunfo popular. Gracias a la movilización de todas las organizaciones sociales, políticas, sindicales, se pudo frenar las modificaciones al código laboral y al código este, de la caja fiscal y un montón de cosas más gracias a que la gente razonó, pensó, y actuó pero todo el mundo se movilizó entonces tenemos que tener en cuenta que en el Paraguay el 25 de marzo hay que estar firme para frenar y ese ese que ese legislador que habló en contra, por supuesto, pero queriendo meter que Copaco, una empresa del Estado que no es superhabitaria, no porque no quieran los trabajadores sino porque le ponen las trabas necesarias para que no pueda actuar. Entonces, su lugar lo ocupa Antiguo, este Claro, Personal, Movistar y la puta que lo parió. Entonces, eso hay que tener en cuenta. En la medida que Hacienda se hace cargo de los fondos, de los ahorros de las empresas estatales y los ahorros son genuinos porque tienen este, tienen clientes tienen clientes de tal o cual servicio público y esos clientes pueden ser atendidos si los fondos que recaudan legalmente y sin utilizar hacienda para nada, Hacienda le saca todo y le da apenas, apenas, un poquito más para que puedan estar a flote, pero nada más. Entonces, lógicamente, los estúpidos, los que no razonan, que ocupan bancas, que se hacen los que están en contra, pero nos quieren vender la joya de la abuela. Y la goya a la abuela significa la, in la independencia, porque quien controla totalmente las telecomunicaciones, controla el país. Bien, entonces hoy en la Argentina también eh, la movilización fue un éxito. Pese a los reiterados movimientos hostiles que ellos generaron y algún grupito de estúpidos que siempre hay, este y qué modo motivó el desplazamiento de una parte de la gente tiraron gases y sí, los tiraron tiraron balas a mí no me llegó nada pero después mirando este, lo, la información sí sí pero lo que la reacción fue porque siempre hay estos grupitos que creen que una acción que no tenga que ver con, con la masa de la gente que no te, que no sea motivada por la gente puede generar contagio y es falso lo ha demostrado la historia es falso no se puede generar que Lo que no existe. Todavía la bronca la gente está contenida. ¿Cuánto tiempo más? No sabemos. Pero hoy, hoy ese pequeño grupo de cinco provocaron que la policía pudiera reprimir. Y por supuesto le dieron lugar a las hordas facionistas De, la, de las que se puede esperar cualquier cosa pero les dieron lugar y entonces empe, empezaron algunos grupitos que estaban entre la gente evidentemente a correr, a empujar a los polibandis de siempre haciendo lo que más saben, chorear empujones, golpes y bueno a mí me, me costó mi tablet que no estaba para este estaba para otra cosa la tablet estaba para seguir el trabajo mala suerte a otros el celular lo más común pero todo esto no empañó la festividad popular y el repudio a los sionistas entrevistas que ahora van por el sur el sur argentino y el sur chileno por el agua, los glaciares, las empresas más rentables del Estado como Arsat y otras. Arsat en este momento está jugando fuerte, está en asambleas permanentes, porque no ni siquiera pa quieren pagar el salario. Y es una empresa superhabitaria, no tiene nada en contra, todo es a favor en Arsat. Bueno, sin embargo le ponen todas las trabas posibles, no les pagan el salario a sus trabajadores, y por supuesto, los problemas explotan siempre por algún lado. Pero hay algo que está en segundo plano y es muy grave, muy grave. La DAIA, ese ente sionista de larga data en la Argentina, muy oscuro, muy oscura su, su, este, su movida, ¿eh? que viene infiltrando a su gente en toda la administración pública y los servicios públicos de todo tipo, ahora quieren hacer realidad un anhelo de mucho tiempo. Quieren que parte de la educación pública y privada esté en sus manos así como lo escuchan en sus manos y no solo la argentina porque en paraguay también están trabajando están también están tratando de meter sus deformantes datos y relatos que de hacerse realidad les abrimos las puertas a la idea racista y supremacista de raíz anglosajona Y todo lo que se ha hecho en aperturas históricas se irán por el retrete. En esto, tanto Paraguay como la Argentina están en peligro de quedar cortadas en pedazos. Los sionistas controlan en la Argentina ya el agua en 12 provincias. En el Paraguay han hecho acuerdos hace poco. Están en el extractivismo con BlackRock. Están controlando en parte el sistema bancario y financiero. Tienen relación con empresas de ganadería y agricultura intensiva. La daya no es cualquier ente. Cuando se comenzó a trabajar a fondo a la comunidad judía, que en su inmensa mayoría no era sionistas, la daya convocó a mercenarios politiqueros para que, desde el supuesto nacionalismo de los hijos de la sociedad rural, organizaran formaciones fascistas para atacar a todas las organizaciones judías no, re, no sionistas, cosa que se hizo efectiva en gran medida con la tacuara eh, cheta, porque había otra que tenía bases obreras y del nacionalismo revolucionario. Pero las que más movilizaron fueron la Guardia Restauradora Nacionalista, que dirigía un agente de la inteligencia policial de apellido Moscoso y las formaciones que se referenciaban en la Marina de Guerra Argentina, trinchera anticomunista y trinchera argentina. Y una de mucho predicamento en Lanús el Anús y Lomas, de las cuales el cabezón dual puede hablar un rato, que no recuerdo el nombre ahora, pero cuando los sionistas ganaban en un centro comunitario, una escuela, guardería o lo que fuera, aparecían los grupos paramilitares como Palmaj, una organización sionista bastante agresiva, y otros, y al mismo tiempo no había más ataques. Ante esa situación y el apoyo del Estado israelí fue un proceso doloroso para los que sabían que salían de la paila para caer en el fuego porque el sionismo es el nazi-fascismo de los 20, 30 y 40. Son las mismas ideas, los mismos procedimientos. Pero debemos frenar el ingreso de miles de familias que vienen y tendrán con nosotros los mismos supuestos que con los palestinos. Y a eso hay que agregarle a los sionistas cristianos pentecostales, que son la otra pata de la mesa que quieren controlar la Argentina y Sudamérica y no podemos permitirlo porque vienen por todos, vienen por todos. sin educación, lanza impuestos como fichas desde un trono de televisión Nunca pisa la tierra que quema Nunca paga su destrucción Manda bombas por berrinche y le llaman decisión, no es carácter es violencia no es poder, es corrupción Cuando manda el capricho ajeno, tiembla el pueblo, pero alza la voz. Deciden el interés nacional sobre tierras que no son suyas. Boca llena de riqueza, manos blancas, balas sucias. El muerto siempre es el pobre, el botín no cambia de dueño. 20 años de invasiones, repiten el mismo cuento. Prometieron libertad, llegaron con ocupación, te llevaron futuro y dejaron desolación Tengo rabia contra el imperio, un lamento con razón cuando un pendejo con dinero juega a ser dios con un botón. No hay guerra que sea juego, no hay misil que de razón Sólo madres enterrando lo que el rico no lloró. Por Venezuela alzó el grito, no la uses de distracción. Que decida su camino sin bloqueo ni invasión. Que no repitan el cuento de salvar con ocupación. Ya sabemos cómo acaba con pobreza y represión. Que se escuche desde el cerro, desde el barrio y el solar. Los pueblos no son juguetes de quien no sabe mandar Bueno, este queremos también saludar a los compatriotas de la patria grande que están peleándola muy fuertemente en, en el Perú y en Ecuador. En Bolivia el movimiento al socialismo ha frenado todas las posibilidades de Paz Zamora de romper el movimiento ni el anterior ni este ni el ni el que venga el pueblo decide bien tenemos una compañera paraguaya que seguimos bastante a menudo que se llama Gladys Canese de esa familia que realmente da gusto Eh, escucharlos. Buenas tardes, buenas noches, Gladys. Muy buenas noches y un saludo muy especial a tu amable audiencia. Bueno, muchas gracias. Te van a saludar de varios lados. Bueno, hoy fue un día muy excepcional que esperemos se repita más seguido de la movilización de que no sólo tocó a los docentes, pero que salieron masivamente, es impresionante, sino que tocó a todo el mundo y realmente eh, da la fuerza para decir, bueno, acá se está empezando a mover, está empezando a tomar cuerpo eh, la conciencia de la gente en cuanto a que los cambios tienen que venir y pronto. y me interesa mucho eh, conocer tus propuestas y tu este tu manejo en el en todo lo que hace, bueno, yo lo te vengo siguiendo, pero es mejor que lo diga vos, que lo, te lo, lo diga yo. Eh, ¿cómo ves sí. lo, el el sí. movimiento popular y qué ¿Cuál sería una propuesta coherente para ir para adelante? Bueno, en primer lugar tengo que comentar un poco de que soy presidenta de la Asociación de Docentes Jubilados y, Pre y Prejubilados del Paraguay. Eh, como docente jubilada, conozco muy bien la labor docente en el Paraguay. Tenemos muy pocos recursos, el sueldo es bastante bajo Y el apoyo institucional es mínimo, los docentes ponemos casi todo, desde nuestra tiza, nuestro marcador, hasta eh, todo el apoyo logístico. Además, en Paraguay hay una realidad muy distinta que hay en otros países, el docente que comienza enseñando en aula, termina enseñando en aula. No es lo mismo que en otros países, de que muchas veces el docente años han enseñan en aula y posteriormente puede ser un supervisor, un director y se res, y eh, se jubila con ese eh, con ese perfil. Hay una diferencia entre lo que es el docente aula y el administrativo en Paraguay. Y está obligado el docente a jubilarse en aula, si comienza en aula. Y esa esa realidad, por ejemplo, que existe aparentemente le hace pensar a mucha gente que no tiene conocimiento cómo funciona la carrera de docente, de que el docente muy pocos años está está en su ejercicio y se jubila muy joven o pronto. Eh, la realidad no es eh, así, porque el docente ahora para concursar tiene que tener maestría, doctorado, gana el concurso, vamos a suponer que ahora por, por el nivel de exigencia actualmente, a los 30, 40 puede ganar concurso, al comienzo tiene muy pocos rubros, porque se concursa por cada rubro y a medida que va teniendo más rubros eh, ahí sí ya va a tener un poco más de de, de, de sueldo, entonces no es eh, como se piensa eh, de que el docente gana mucho y que además se jubila pronto, por eso 25 años como mínimo que tiene que ejercer en aula y el, el docente a los 25 años en aula imagínense sin ningún apoyo y tiene que tener varios turnos y después tiene que hacer un trabajo fuera del aula que no es, es remunerado realmente se termina muy eh, con muchas enfermedades eh, podemos explicar después las enfermedades típicas los docentes verdad pero a lo que queremos llegar es de que no se analizó no se hizo en una mesa técnica yo estuve en las dos audiencias que hubo y el, el objetivo era llegar a una mesa técnica analizar todo con informes actuariales qué es lo que pasó porque desde, desde hace 117 años que existe la carga fiscal no hubo aporte patronal ni un aporte patronal o sea que los docentes vamos a decir, solamente aportaron y la patronal no aportó. Y además, existe un montón de de datos de que el dinero de, de la caja fiscal se utilizó de otras formas y no volvió otra vez a la caja fiscal. Entonces se utilizó, pero sin volver a la caja fiscal. Y todo eso lo que amerita es que se instale en la mesa técnica como se había prometido y a partir de esa mesa técnica que se instala hacer una propuesta artículo por artículo con todos los sectores los sectores tienen su propuesta, tienen su eh, no, no se dice de que estamos en contra de una reforma porque hay que hacer una reforma, pero tiene que involucrarla a todos los sectores y con transparencia, se tiene que analizar cómo se usó el dinero de la caja fiscal, porque se acusa de que es deficitaria, sin embargo no hubo aporte patronal y tampoco se sabe el destino del fondo de la caja fiscal, que hay muchísimas denuncias entonces solamente eso es lo que se está pidiendo, ¿verdad? entonces ahora después de esta gran movilización están prometiendo instalar la mesa Eh, tengo que contar un antecedente que después de la audiencia hubo unanimidad de todos los gremios, asociaciones, docentes en que había que hacer el estudio actuarial y también se tenía que hacer la instalación de la mesa técnica. Todos pidieron eso. ¿Y qué pasó? La respuesta fue directamente la media sanción al proyecto de ley del ejecutivo y se evitó esa mesa técnica. Ahora, después de esta gran movilización, prometen de vuelta instalar la mesa técnica y se promete de vuelta hacer ese estudio de qué pasó con los fondos de la caja de caja fiscal. Así es el Así el, que la, Sí, adelante. Sí, eh A todo lo yo tengo mis dos hijas, eh, mis tres hijas, dos son docentes secundarias y universitaria. Este, y una es de párvulos. Y mi esposa ha trabajado mucho tiempo en escuelas. No es docente. Eh, no terminó porque total los menemistas le dijeron que no iba a entrar. Y para estar cerca de mis hijas prefirió ser entrar de de portera y bueno una portera de lujo con estudios de d de, de, de minoría y familia pero este entiendo que todos eh, los problemas que también lo veo en mis hijas que salen con la voz estropeadísima eh, eh, con todos eh, se sienten parte de todo lo que le pasa a sus alumnos que han hecho vaquita para conseguir cosas que el Estado tendría que hacer y es, es Argentina, no es Paraguay y Paraguay es peor. Yo he sido alfabetizador rural y la verdad que este encontrar un docente que sea chanta no se encuentra a menos que sea un politiquero que se metió a, a docente y hasta hasta ahí nomás entonces lo, todo lo que se pueda decir desde la docencia al resto de la comunidad el docente tiene mucha eh, empatía hacia el resto de la población y además pasa por el docente toda la capacitación de toda la población entonces cualquiera en cualquier este formación que tenga tiene que tener empatía y, y solidaridad con el docente porque ha pasado por esas manos todo lo que es no es solamente su capacitación y su esfuerzo personal, sino que tiene la impronta de los docentes que estuvieron atrás de él. Por eso eh, siempre planteamos el tema de que la docencia es la base de todo lo demás en la sociedad. Y quien combate a los docentes y no le da la posibilidad es un enemigo del pueblo, es un enemigo de la sociedad, un enemigo de la especie. Yo soy un poquito duro con, con aquellos este, que no tienen empatía hacia el docente. Porque eh, no tener en cuenta que el docente, además de, ser, de estudiar, de enseñar, tiene que estudiar, tiene que hacer deberes y tiene que atender a sus hijos, a sus familias. Entonces, la mujer docente es madre, es docente, es una trabajadora que después también tiene que hacer otras cosas y no se le no se le reconoce nada. Y al llegar a los 30, 40 años, pero está, está destruida. Sí, porque hay, hay una cuestión muy específica que te puedo comentar nosotros los docentes no tenemos generalmente un auxiliar cuando somos el Magisterio Nacional de Educación Media y te puedo comentar de que ir al baño no podemos, generalmente tenemos muchas horas de seguida y eh, no podemos ir al baño directamente, entonces tampoco podemos tomar agua porque sería un problema aparte de eso eh, tenemos que eh, o sea hay muchas mu eh, te digo algo súper básico de, de la docencia. El, el cuidado que tenemos que tener por los chicos es eh, en todo momento, no es solamente enseñar. Lo primero que hay que hacer con los chicos es de que los chicos estén motivados porque el ambiente que uno tiene que crear en el aula es fundamental. O sea, que la, el docente tiene que ser una persona totalmente motivadora y que ellos mismos quieran aprender no no no se le puede imponer el aprendizaje entonces es una tarea muy importante como estás diciendo y como estás diciendo también es imposible que una, un docente eh, sea una persona que no cumpla con sus tareas porque al estar encargado ser docente de aula estamos hablando Sí. encargado 50 alumnos no puede tampoco enfermarse porque no hay un sistema de reemplazo. Entonces entonces uno tiene que ir incluso aunque esté enfermo, lo que sea, porque no podés dejar a los alumnos un día decir, bueno, tengo una tos fuerte y le dejo a mi alumno, a todos mis alumnos le dejo solos. Entonces, y aparte ahí docentes muy especializados en, en temas que no... no nos vamos a conseguir un reemplazante en algo muy especializado, hay programas que seguir y hay cronogramas que cumplir cada semana, porque la planificación pues es diaria. Entonces, eh, la, la presión y el estrés que tiene un docente no es solamente estar dando la clase en el aula, sino que el, el tema de preparar en la, en la clase, el corregir y el, el darle todo el seguimiento y construir el aprendizaje con los chicos y cada chicos distintos entonces todo es todo un trabajo que yo aprendí de que era muy difícil cuando tuve que pedir reemplazo cuando tuve mi bebé, pues, tengo cuatro hijos y tuve que pedir reemplazo porque no, no teníamos cuando eso, tiempo de reposo porque el reposo es muy complicado de, de gestionar después de tres años y eso no se le paga al reemplazante entonces con mi dinero tuve que pagar Y el reemplazante me dijo, "¿Cómo podés eh, de, de aguantar la, la situación de un aula? O sea, es súper complicado, no es, es ponerte enfrente y escribir en el pizarrón, no. Es un manejo de, de, de todo el todo todo el no solamente un manejo eh de, de tener que saber, tener que tener muchos conocimientos, sino que con manejo de personas, o sea, que las personas tienen que estar colaborando para que se produzca el aprendizaje, ¿verdad? Porque a veces hablamos de, de, de niño a veces jóvenes o de adultos. Exacto, entonces, es eh, psicología, uh -huh. sociología y todo lo, todo lo referente al magisterio está este incluido en el, en el manejo del aula. Sí, así mismo. El, eh, entonces, solamente van a entender si sí, que llegan a hacer un reemplazo una semana lo que lo que implica ser sí. docente aula. Y decir que 25 años, porque 25 años es eh, si tenés 25 años cumplidos recién po, po, podés pedir en Paraguay para jubilarte. Pero en realidad son 28 años. Lo que pasa que ese 25 es lo mínimo y, te, y es un porcentaje muy bajo que te dan de 83 actualmente, ¿verdad? 83% tu promedio De, y no tuviste que haber tenido ningún cambio en tu rubro, y lo cual es muy difícil con nosotros docentes porque generalmente los últimos años lo que vos podés tener rubros nuevos, porque tu cantidad de títulos y tu experiencia te va a permitir ganar concursos entonces, te, los últimos cinco años no tenés que ni siquiera pensar en concursar si si querés jubilarte, porque si no estás en el promedio de los diez últimos años y como sabemos la nivelación de sueldos se hizo hace poco entonces hay un montón de otros temas ¿verdad? que podemos hablar pero en síntesis lo que podemos decir de que el tema de la caja fiscal no está en manos de la administración mientras que el 100% del dinero que se fue a la caja solamente corresponde al docente el Estado, el patrón nunca aportó en estos 117 años a la caja entonces, ¿de quién es el dinero de la caja? es de, de los que aportaron claro, de los trabajadores pero ¿quién administra? nuestra patronal ¿y quién dice que hizo eh, de, uso de esos fondos? la patronal ¿y quién tiene conocimiento de eso? solamente la patronal entonces eso es lo que se está queriendo transparentar porque cuando se hacen los cálculos no es deficitaria la caja, por eso justamente el Poder Judicial ahora está eh, los gremios del Poder Judicial están queriendo hacer demandas colectivas y un montón de policías están pidiendo su jubilación anticipada también porque ellos también ven de que esto te va a obligar a trabajar 20 años más vamos a suponer que vos ya estabas por cumplir, te faltaba un año, ahora tenías 24 años para pedir tu jubilación mínima, porque eh, el docente 28 años tiene que tener de de años de antigüedad para poder pedir su para, para que le digan que se puede inscribir porque después en el magisterio nacional ahora en promedio el proceso de jubilación por más que la ley habla de un mes en forma automática el estatuto del, del docente en, en su artículo 33 dice que en forma automática el docente se jubila a los 30 días haber cumplido con todos los requisitos sin embargo eso en los últimos años se fue estudiando hasta tres años. Entonces vos te presentás, que ya cumplís los 28 años, por ejemplo, que es para tener la jubilación máxima, y vas a jubilarte a los 31. Si vos te presentás a los 25 años, porque ya sabes que hay un tiempo ahora promedio de dos años y medio, tres años, en que tarda el, el, el, el trámite administrativo, te vas a jubilar los 29, 30 años recién aproximadamente, porque mientras que te aceptan tu solicitud o sea que estaba haciendo ya muy complicado llegar a la desvinculación y ellos estaban eh, ya justificando eso con falta de dinero, presupuesto para para concederte la desvinculación entonces ya hace un tiempo ya estaba este tema eh, eh, preparándose para hacer esto pero lo que no hicieron correctamente puede ser transparentes, No no fueron transparentes en qué se usó el fondo y eso supuestamente los gremios están denunciando el uso del dinero de la caja fiscal en forma no transparente y esto es lo que hizo que ellos quieran aprobar sin continuar con la mesa con la promesa de instalar la mesa técnica, porque todos en forma consensuada, o sea, no hubo nadie que dijo no, todos dijeron tenemos que ver lo que se hizo con los fondos de la caja fiscal, porque hay dudas y mostrar y tuvieron incluso que mostrar con documentos de que había dudas muy justificadas y ahí es donde se cortó con la posibilidad de la mesa técnica y directamente se pasó a la sanción, y yo creo que eso es lo que promovió que por primera vez otra vez exista una movilización tan masiva, porque esto se dio a raíz de de una falta total de palabra, porque la palabra de la comisión permanente era instalar la mesa técnica y hacer el estudio actuarial, y ahí iban a saltar todos estos casos que habían nombrado los gremios le pueden preguntar a Gabriel Espínola a incluso piris que es oficialista también el Rafael Rezquín que es de la UNE todos los gremios Mira, esto fue algo que no suele pasar. Hablaron de instalar la mesa técnica y de ese estudio. Y ahí es donde se desencadenó en aprobar nomás directamente. ¿Cuánto cuánto gana un docente eh, de aula en los primeros años? ¿Y cuál es el porcentual? virtual 3 millones 3 millones 3 por millones. por turno sí. por turno pero acordate que tiene a cargo eh, generalmente en promedio 35 alumnos y tiene que hacer muchas actividades a la tarde ese sería su sueldo 3 millones de días ¿Y el, el, los porcentuales de a medida que van este, pasando los años, como lo hacen? El, hay un sistema de escalafonamiento, pero que es bastante eh, personalizado. para Vos, por ejemplo, tenés, que es directo, que es por tu antigüedad, que es un porcentaje bastante bajito, y después tenés también por mérito, que sería el eh, eh, que hiciste capacitaciones entonces se va analizando tú eh, o sea, lo que como fuiste dedicándote a mejorar tu perfil de, a tu conocimiento y todo lo demás son dos tipos de, de, de sería de ajustes de tu sueldo individual y, ¿Y vos por por ejemplo los en los 15 o 20 años pongámosle los 15 años estás este tenés un salario un poquito más este más coherente 25% va a aumentar cuando termines cuando estés te, cuando te jubiles 25% va a ser por antigüedad pero nunca llegan a 25 porque generalmente como no es automático la gente tiene que ir pidiendo entonces ¿Cómo no Generalmente al mes, Sí. Y nada nada es automático ni la jubilación que dice la ley que automática no es automática o tiene que hacer tú tu, tu solicitud en paraguay todo es por solicitud bueno hace la solicitud pero él la, la antigüedad se paga este se paga automáticamente con el salario si sí. el porcentual sí. por se paga vez. Entonces, sí, una, sí, una que sale la resolución, pero vos tenés que hacer el pedido. Tenés que hacer el pedido. Si vos dejás de hacer el pedido, vamos a suponer que vos no hiciste eh, tu pedido a tiempo por motivo de que por ejemplo, hay docentes que eran antiguos y no estaban matriculados y hubo un proceso. Hubo un cambio en la ley. Entonces al, al ir pidiendo más requisitos para ser docente y demás, la gente tuvo que actualizarse tuvo que hacer un nuevo curso tuvo que recibirse de por ejemplo para era evaluador pero no tenía el, el perfil entonces tuvo que ajustar todo lo que le correspondía y después recién se matriculó y después recién comenzó a correr el tiempo para poder hay muchos muchos temas burocráticos que hay que tener en cuenta y muchos cambios en la legislación que estuvieron habiendo en estos últimos años o sea que no años. todo eh, yo estoy pensando en la legislación de la OIT siempre seguí la, la orientación de la OIT en cuanto a la defensa eh, siempre fui delegado y este siempre sobre las bases de lo que se acordaba entre patronal, Estado y trabajadores en la OIT y, sin, y veo que no hay ni comparación ni metodología no hay nada que suponga que están este, mínimamente este, actuando de acuerdo a lo que firman en la VIT. No hay nada, porque yo entiendo que un salario se, eh, tiene la, eh, la recomposición por rubros y este por ítems de... Eh, por ejemplo las edades de capacitación, la de antigüedad, eh, las de bonificación. hay un montón de cosas pero son automáticas. No es que vos tenés que pedir para que te den el derecho que tenés a, a recibir o sea tu derecho no puede estar de acuerdo, a que si vos pedís o no pedí el derecho es automático se firma automáticamente ese es el derecho en sí eso es la base de todo lo que este, se plantea cuando se plantea un derecho no es y en Paraguay de a es, este. no es automático no es nada automático ni un derecho es automático en Paraguay en el, en el caso de la jubilación te puedo explicar de que vos si querés acceder a la jubilación vos tenés que expresamente inscribirte y solamente se puede inscribir uno durante 15 días y una vez al año. O sea, imagínate que vos cumpliste 25 años en enero, no vas a poder inscribirte, vas a tener que esperar que se abran las inscripciones y esas inscripciones suelen abrir en octubre o noviembre, pero por 15 días nomás. Si vos no estás enterado de que se abrió... La inscripción te puedes perder la inscripción y vas a tener que esperar un año más. Bueno, eh, tienen tienen un montón de cosas que, que modificar ahí. ¿Realmente? Después, vos te, vos te inscribiste, vamos a suponer. Después de inscribirte, sales listo, eh, salís en la lista de inscritos y vos tenés que presentar tus papeles. Tenés que llenar muchos formularios una vez que vos presentas todos tus papeles, tenés que aclarar que tenés hijos durante el ejercicio de la docencia, y entonces ven si cumplís con todos los requisitos y a partir de ahí vos entrás en cupos. ¿Qué significa eso? Ellos van haciendo como una lista de las personas que van cumpliendo con todos los requisitos de documentaciones que vos tenés que facilitar. Te piden desde, vamos a suponer que vos estás hace 25 años enseñando, pero el Ministerio de Educación no tiene algunos registros de algunos años. Tienes que irte personalmente a cada una de las instituciones, a cada una de las supervisiones, pedir esa documentación y llevar otra vez. Eso me pasó a mí, por eso estoy enterada a muchos docentes. Entonces, no es nada, no es automático, y ni por más que vueles le pero yo cobré durante 25 años mi sueldo como docente, pasé por todas las, todos los cuadros de personal, tengo todas las firmas los cuadros personal igual tenés que hacer esos trámites otra vez vos, llevar. Cuando vos tenés eh, tu certificado de trabajo no te sirve. Vos tenés que llevar tu cuadro personal la, con las firmas, todos los directores, y si no encontrás más tu colegio está en un problema. Si no se encuentra en la supervisión tu cuadro personal de que vos estuviste en aula, porque puede ser que un tiempo estuviste en aula y otro tiempo estuviste administrativo, eso eso año vos perdés. Es sumamente engorroso todo, sumamente engorroso todo, bueno y pasa por seis etapas hasta lograr la desvinculación con resolución de jubilación no está jubilado, tenés que seguir yéndote a aula y las vinculaciones una vez que pasas a planilla de jubilado y esa y dejas de cobrar cuatro meses aproximadamente, tenés que tener el aguante para uh -huh. no cobrar un tiempo porque eh, hay un problema a través de tiempo entre que te jubilaste, dejás de cobrar el, como activo y te hacen esperar otra vez para cobrar como jubilado. Bueno, y después, Gladys, eh, se nos terminó sí, el programa, pero sí. eh, esto es realmente muy grande, eh, es, es creo la visión de todo lo que significa el movimiento obrero en Paraguay, porque si a ustedes les hacen eso, Tengo que entender de que el resto está en peores condiciones. Entonces, eh, cualquier este situación, cualquier dato nuevo o avances que tengan, tenés el micrófono abierto automáticamente. Vos sí, o cualquiera gratis. de los compañeros que vos consideres que pueden eh, dar informa mejores informaciones en distintos rubros, ¿no? Lo tuyo es muy completo, pero te doy la posibilidad de que vos presentes a quienes vos te parezca para eh, dar opiniones, para defender el, el salario docente y la carrera docente. Es una barbaridad lo que, lo que escuché. Te agradezco mucho. Muchísimas gracias por el espacio y sí, le voy a poner en contacto con personas de mi asociación Para que ustedes puedan escuchar de otras voces Muy bien Un abrazo grande Igualmente estuvimos Tuvimos el gusto de tener A Gladys Canese Maestra prejubilada Muy bien Nos estamos viendo el próximo miércoles Un abrazo a todos que é que